fascinante, un navegante del mundo de los sueños hemos tenido aquí en La Rosa de los Vientos, hemos escuchado a una persona que es capaz de viajar en los sueños. Ahora lo comentamos aquí en la Tartulia Zona Cero con Mado Martínez, Amado, Muy Buenas. Buenas noches. la belleza. Con Manuel carvial Buenas. Hola. Juan José Echetoro, Buenas. Hola, Muy Buenas. Miguel Pedrero, Muy tal, Buenas. Muy Buenas. Bueno, yo soy Qué guapito, guapitos. <risa> Qué interesante, ¿verdad?, lo que ha comentado sí, ese hombre. Sí, sí, el, el, a, este, a este hombre, el, el navegante, yo lo conozco hace hace muchos años y le tengo que agradecer que él fue precisamente quien me puso en contacto con muchos otros soñadores lúcidos, sobre todo con aquellos con los que comparte viaje a, a ese a ese otro lado. La verdad es que son historias absolutamente fascinantes. Durante la entrevista te comentaba que ellos en realidad no quedan en ningún lugar físico, tridimensional, es decir, no quedan... Esta noche, eh, cuando soñemos, vamos a quedar en la Plaza Mayor, sino que ellos se crean sus propios espacios oníricos y ahí comparten experiencias e incluso eh, el navegante me decía en su momento que eran lugares de protección, porque en ese otro lado hay otro tipo de entidades, es decir... Algunos soñadores lúcidos que no van con buenas intenciones y otro tipo, dice, de entidades no humanas. Pero si queréis, por, porque podría contar muchas cosas, brevemente una anécdota. Una de las personas con las que me puso en contacto el navegante era un, un, un joven de origen mexicano, que por lo que sé hace algún tiempo, que la última vez que su él estaba viviendo en Estados Unidos, y... Y yo me comunicaba con él a través de mail, fundamentalmente, os estoy hablando ya hace bastantes bastantes años, y una de las preguntas que, eh, que le hice fue si, si alguna vez había espiado a alguien. ¿no? Es decir, utilizar esa capacidad, en ese sueño lúcido, para espiar a alguien que estuviera en la realidad tridimensional, alguien que estuviera despierto. ¿no? Y me contestó, sí, a ti, ayer. ¿no? Y me dice... Algo, creo recordar que era algo así como a las 7 de la tarde, eh, hora española, estabas trabajando en tu revista. Dice, por cierto, me dice, eres bajito, calvo y con gafas. Eso, bueno, puede decir, alguien se lo ha contado, ¿no? Pero me dice, por cierto, eh, tu escritorio es un absoluto desastre, a ver si lo ordenas un poco. ¿no? Y me dice algo muy interesante, me dice, era una... Era una planta bastante grande en la que solamente había dos personas trabajando en su ordenador. Dice, solamente iluminados por, por, el, por la luz que desprendían los monitores, tanto de ti como de la otra persona, porque no había luz. Y efectivamente, esa tarde, en, en una antigua editorial en la que trabajamos Bruno y yo, que era América Ibérica... Esa tarde solamente había dos personas trabajando en esa planta, que era Bruno, Bruno Cardeñosa, y yo. Y efectivamente había ocurrido un problema eléctrico, eh, se había ido la luz, pero la electricidad continuaba funcionando. Con lo no cual, se os puede dejar solos. Eh. Con lo cual estábamos trabajando solo, eh, iluminados por la luz de, de nuestros monitores. Efectivamente así había ocurrido. Hasta en los sueños de tetan que hacemos tonterías. Vado ¿sí? <risa> Martínez, Amado, eh, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ¿Qué historia me... tan bonita esta que nos ha contado el navegante de los sueños? Sí, pero es que yo solo llevo haciendo así ¿Ah, toda la vida. Pues venga, habla. Sí, ah, de hecho eh, yo tenía un maestro en el colegio que, que me dio las mismas pautas que le dio a él. De otra forma diferente. Me dijo, y fue el que me inició en la meditación, que me gusta mucho meditar, me dijo, para tener sueños lúcidos y estar consciente durante la noche, tienes que estar consciente durante el día. El problema es, me dijo, que cuando somos adultos perdemos la capacidad de sorprendernos, que es lo que tienen los niños. Los niños se sorprenden por todo. Pero los adultos estamos acostumbrados a darle una explicación a todo. Entonces bueno, tú, eh, por el día, pregúntate eh, pues, si, conoce, si, si conoces a Manuel Carvellal igual... Ya cambias. <risa> vale, ya te pues sorprende cosas. Es claro, el truco es eh, durante el día eh, preguntarte si es normal lo que estás viendo. Porque durante un sueño pues puede ser que estés hablando con una persona y de repente esa persona le cambia la cara o lo que sea. Tú te estás preguntando todo el rato. ¿Es normal? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Si pegas un salto, lo que sea, te, te, te pinchas. Y si adquieres esa esa pauta, ese hábito durante el día, por la noche inconscientemente lo haces también. Entonces eh, es, es muy probable... ...que vayas a tener un sueño lúcido... ...pero independientemente de eso... ...espontáneamente los he tenido muchísimo... ...creo que es porque tengo narcolepsia... ...como tengo muchos episodios de parálisis del sueño... Eh, ...pues a veces en estas cadenas de parálisis encadenadas... ...que tengo lo que hago a veces cuando no lo paso mal... ...sabes, Que a veces lo paso mal y no lo puedo controlar... ...porque no me relajo... ...es eh, de tener un sueño lúcido... ...y otras veces simplemente eh, he salido de, al pasillo... Y eh, eh, Porque siempre son como las parálisis como, como muy realistas Y todo lo que ves es como muy real Pero a, me ha pasado a veces que he salido al pasillo y tal He estado haciendo cosas por la casa como si estuviera despierta, Y de repente he dicho No, estoy soñando, esto es un sueño He cogido, he vuelto a mi habitación, he visto mi cuerpo, he vuelto a mi cuerpo Y, mm. y he tenido experiencias muy bonitas No sé... Eh, muy bonitas, ¿vale? No es el mm. lugar de contarlas ahora y, y muy muy íntimas, pero sí, sí que uy esto, de... me está, esto me está empezando <risa> a interesarme. <risa> ¿eh? No, no, es, no <risa> es nada de película X, eh, no es nada ah, no. de película Estaban salivando ya, Mado <risa> No, sí, son de Los Gotú ¿eh? <risa> <risa> eh Es guay, es guay porque, porque puedes hacer lo que quieras, puedes ir a donde quieras, la sensación más bonita del mundo, volar sobrevolar espacios, ir para aquí, ir para allá, sentarte a hablar con gente. Eh, eh, no los voy a llamar divinidades, ¿no?, pero sí como una especie de conocimiento interior que tú tienes, ponerte en contacto con, con, con ese conocimiento inconsciente, esa sabiduría, no sé si llamarlo arquetipos junguianos, ¿vale? <risa> Vamos a darle oh, una eh. explicación psicológica. Pero pero sí puedes mm, preguntar cosas y... O sea, que podría y, quedar con Charlis. ¿En un sueño lúcido? ¿Podrías? ¿Por qué no? ¿Por qué no, eh? Hoy esto me está empezando a interesar muchísimo. De sueño se sigue viviendo. Eh, muy rápidamente, fíjate, Juan José Cezoro, ayer comentábamos aquí en el programa contigo, en el Círculo Secreto, el hecho de cómo la tecnología estaba, pues, haciendo que se revivieran los muertos o tuviéramos una imagen. Esto, en cierto modo, pero utilizando el cerebro, viene hasta lo mismo. Sí, a mí hay una de las definiciones que más me, me gustan de qué es la realidad... Eh, la mente como la un ley, ordenador pero de verdad la leí de un psicólogo que decía que la realidad es una alucinación compartida uh -huh. porque realmente toda la realidad nosotros eh, el mundo no es real el mundo es eh, cerebral pasa a través de nuestro filtro entonces sí, sí, la, sí, en la sí, medida sí. en que todos procesamos los estímulos de la misma manera construimos compartimos la misma realidad pero no es nada más que una alucinación entonces yo me, me voy un poco a un escenario más mm, del futuro ahora mismo se está trabajando mucho con el tema de los sueños lúcidos para intentar inducirlos a través de distintos sistemas con medicamentos con determinados eh, dispositivos de parpadeo sensor, de luces y tal si realmente somos capaces de, de ser los dueños de esos sueños lúcidos y como ha estado comentando Mado y hemos estado escuchando al navegante es, la sensación de realidad es absoluta podemos estar en un escenario que no necesitaría prescindiríamos de la, de la realidad virtual digital porque podemos construir nosotros mismos dentro el mundo que nosotros queramos también aquí con los seres queridos que nosotros queramos eh, Manuel, dentro de poco tendremos una app En el teléfono para viajar en los sueños. Sí, bueno, pero tampoco hace falta la PP. Eh, esto de los sueños lúcidos, como todas las cosas que inventó Carlos Castaneda, porque esto viene de Castaneda... ¡Ja, bueno, Ya va a deseñavante se Emmanuel. Se soñaban. Sí estaba hablando, pronuncia la palabra en soñadores. Mm. Sí. Cuando habla de la escuela tolteca, sí. esto sí. viene de Castaneda. Tú un pitido de esto es así como con los tacos, sí, sí, sí, cada sí, sí, vez que se diga Castaneda le hacemos pi. Pero bueno, que nos escuche las noticias, en la actualidad, vamos a ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Tenemos muchas noticias, o muchas informaciones en la Tetua Castanero, en la Rosa de los Vientos, hay vamos. Vamos a comentar esta noche, esta madrugada, que ya ha comenzado y que va a llevarnos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Insistimos, nuestra etiqueta en Twitter, Ralmodía Rosa Vientos, y seguimos y continuamos con la tertulia zorracero. Muchas noticias y muchas informaciones. Una de esas eh, noticias e informaciones eh, nos dice Juan José Sánchez Oro, que mucha de la gente de Londres, que vive en Londres, dice que ha tenido encuentros con fantasmas. Sí. Qué porcentaje altísimo, ¿no? Sí, pero además, eh, claro, es que mmm, es una encuesta que ha hecho una de las mayores empresas que hay independientes en el Reino Unido, encargada de, del alquiler de automóviles y de furgonetas, que es Select Car Leasing, Y ha hecho una encuesta entre mil adultos británicos y les ha formulado la siguiente pregunta, que ellos tenían que decir si estaban de acuerdo con ella o no. Eh, bueno, la pregunta la, era realmente una afirmación. Era, creo que he visto un fantasma un fantasma al conducir. Y uno de cada siete residentes en, en Gran Bretaña han respondido eh, afirmativamente, lo cual es un 13%. Esto en, todo, en toda Gran Bretaña. Pero es que luego resulta que realmente en Londres. Eh, la cifra se eleva hasta el 36% entonces reconocen que cuando van conduciendo se han encontrado y ahora podemos entrar y uno de los, de los directivos de esta empresa que ha hecho la encuesta entra en el detalle de qué tipo de aparición fantasmales pero en principio reconocen un 36% que en alguna ocasión han querido ver mientras conducían O han interactuado con alguna especie de fantasma, ¿no? Un 36%. En otras áreas de, de Gran Bretaña, como por ejemplo el noroeste o en Londres, en Escocia, perdón, la cifra ya se mueve en torno al 14-15%, pero lo sorprendente ha sido que en el Gran Londres, en todo lo que es el, el distrito metropolitano de, de la capital, pues resulta que, que se eleva hasta el, 33, hasta el 36%. Y luego, entre, a la hora de distinguir entre hombres y mujeres, son más, ha sido el 15% de los hombres frente al 11% de las mujeres los que tienen más este tipo de, de visión. Y como digo, cuando han entrevistado a O'Malley, que es uno de estos eh, directivos de la, de la empresa, él comenta que a la hora de desglosar este tipo de función, que están como muy acostumbrados, y por eso han hecho esta encuesta, a que haya testimonios sobre este tipo de presencias o de interacción con, con entidades mientras conducen. Y distingue entre casos de conductores que creen que han chocado accidentalmente con algo y cuando paran el coche, se bajan y tratan de comprobar mmm, qué pasa con la víctima, la víctima no aparece por ningún lado. Otra de las experiencias es ya la típica, ¿no? que es la chica de la curva, el autostopista fantasma, que es, cogen a un, a un alguien que está haciendo eh, autostop en la carretera, los, en el margen de la carretera, lo suben al vehículo y en un momento dado desaparece. Y luego la tercera, que también va a aparecer, según este directivo de la compañía, es bastante habitual, son una serie de, de conductores que son forzados físicamente a salir de la carretera por culpa de que una especie como de manos invisibles eh, agarren el volante y les obligan a salirse de, la, de, la, de lo que es la calzada. Entonces esos tres estas tres que hay un poco versiones del fenómeno son las que él con cierta naturalidad ha ido comentando a la prensa y lo que les ha llevado a hacer esta encuesta. O sea que es un fenómeno eh, muy extendido Como digo, hasta cierto punto, bastante, no sé, curioso, porque sí que hemos hablado muchas veces de la, de la chica de la curva, se habla que además esto de la chica de la curva es un fenómeno de, de, lo llaman también un amigo de un amigo, ¿no?, porque muchas veces no localizas realmente el testigo que ha tenido esa experiencia. Pero bueno, aquí parece como que está muy muy consolidado. Y luego ya eh, pues hay una larga tradición de estudios de, de este tipo de fenómenos. Se habla de que uno de los posibles precedentes más remotos en el tiempo y documentados sobre este caso del autoestopista fantasma aparece en los hechos de los apóstoles, donde se cuenta la figura del discípulo de Jesús eh, Felipe, que en un momento... Lo que pasa es que aquí es muy interesante porque la historia te la cuentan desde el punto de vista del autoestopista fantasma por No del conductor, porque Felipe estaba en, en, una, en la carretera, se acerca un etíope en un carro, que va leyendo los salmos, le invita a subir al carro y se van juntos durante un trecho sobre ese carro. En un momento dado de la conversación, el etíope se, es convencido por el discípulo para ser bautizado. Y se bajan a un río y ahí le bautizan y le convierte al cristianismo. Y en ese momento Felipe, que era autostopista, desaparece, <risa> desaparece claro. a, eh, por, por un arrobo de, divino. Y entonces por eso digo que, que es curioso porque la crónica no la cuesta desde el punto de vista del autoestopista, no del, claro. del conductor, ¿no? que siempre tenemos la versión un poco al, al revés. ¿no? Son y, casos muy habituales. Sí. pero muy habituales. Hay un estudio del año 1966 de, una, de unos antropólogos que estuvieron recogiendo casos en Inglaterra y en, en Norteamérica y ellos distinguieron hasta siete variantes distintas del uh -huh. fenómeno, ¿no? Con, bueno, con cuestiones, bueno, lo típico de que deje un objeto, de que al día siguiente tengas que ir a un determinado sitio y ese autoestopista eh, también haya dejado una pista, lo típico de ir a la sepultura y de pronto te encuentras un objeto que, que reclamaba, lo típico también de desaparecer justo antes de un accidente o avisar que en determinado punto eh, murió etcétera, etcétera, ¿no? Siete versiones distintas de un fenómeno que parece culturalmente muy universal porque se han encontrado en sí. muchísimas culturas y en distintas épocas, primero con carros y ahora ya con, con vehículos modernos. El Bigfoot es algo así como el Yeti en América, Sí, que cada cierto tiempo vuelve a las portadas y esta semana todos los primero todos los medios de comunicación norteamericanos y luego al rebufo de esa oleada de noticias ha llegado a otras partes, incluida España, se hacen eco de un nuevo avistamiento con filmación incluida y con audio. Se trata de algo que ocurrió hace solamente unos días, el pasado día 10 de febrero, en el bosque de Gurnace, en Ohio, en Estados Unidos, donde dos amigos que no se han identificado, aunque uno de ellos aparece en la filmación, acuden teóricamente, esta es la versión que ellos plantean, A, a este bosque que además es un lugar con una gran tradición de avistamientos del Bigfoot, del Pies Grandes, una especie de, de humanoide cubierto de pelo de gran tamaño, un primo lejano del Yeti o del Sasquatch y acuden a ese bosque, según ellos dicen, para probar un dron que acababan de comprar. De hecho, en, en la filmación que subieron a YouTube y que generó esta noticia, se ven varias imágenes aéreas sobrevolando ese, ese bosque. El vídeo dura aproximadamente unos 10 minutos, 10, 2, 10 minutos y 2 segundos exactamente, Eh, al principio hay unas imágenes dentro del coche en que van charlando, que uno se graba al otro, llegan al lugar, comienzan a caminar por el bosque y lo primero que encuentran son una serie de huesos, de restos de animales, de ciervos, de venados que están totalmente pelados de, de, de carne, unos pelos también encuentran y lo comentan en el vídeo porque en el vídeo van comentando en todo momento lo que están haciendo. Después llegan a una especie de gruta, de, de, de caverna, donde por primera vez se escuchan unos sonidos, una especie de alarido, muy similar a otra supuesta grabación del supuesto eh, Bigfoot que escuchamos en la tertulia hace una semana. Si os parece, lo escuchamos. Venga. el alarido, alarido grabado el sonido eso. del Bigfoot. Supuestamente, supuestamente. Sí, sí, esto sí. es lo que ellos comentan, que, que cuando escuchan esto dicen que ha sido eso, ¿no? Que... Pues, que... Lo oímos otra vez, ¿eh? Lo oímos Muy bien. Vez. Alarido, quejido. Sí. Eh, ellos siguen caminando y en un momento determinado comienza a nevar y en el vídeo se ve como de repente empieza a nevar y... ...y a llover... ...y en uno de los planos aéreos... Eh, ...cuando el dron está sobrevolando... ...la, la arboleda... Eh, se, ...se ven un par de figuras... ...antropomorfas... ...relativamente lejanas... ...entre los árboles, muy difusas... ...pero unos instantes después... ...cuando vuelven a, ya al suelo... ...y están grabando en el suelo... ...ya con, con, con la nieve... ...es cuando se encuentran... ...a relativa corta distancia... Una figura eh, antropomorfa, no, es, es muy difícil calcular la, la estatura, pero sí es muy robusta, con todo el, el, pelo cubierto de, con, con todo el cuerpo cubierto de pelo. La imagen típica del de, de Bigfoot, eh, que graban, repito, entre los árboles, a una relativa corta distancia, y de nuevo vuelven a, a grabar un sonido, esta vez mucho más cercano. Esta es la, la grabación en el momento en el que se encuentran. Ya es difícil calcular la distancia, pero quizá a 20, 30, 40 metros de esa figura. Cuando ellos suben el vídeo a YouTube, claro, se genera una gran polémica. Si te parece, Manuel, lo escuchamos otra vez. ¿eh? Muy bien. Venga que llama muchísimo la atención eh, porque es ese mismo sonido que se escuchaba en la lejanía pero grabado al lado. Exactamente, y de hecho en el, el, el vídeo se ve bastante cerca, hay e incluso sí. un momento en que se aprecia con relativa nitidez los rasgos faciales del, del sí, sí, sí. Esto ha generado, como te puedes imaginar, se ha hecho viral en, en las redes sociales, ha generado un gran debate, muchos internautas sospechan que esto pudiese ser un fraude, que se trate una vez más de alguien disfrazado con un disfraz, aunque todavía no hay ningún móvil, aparentemente, no sabemos si puede ser como ocurrió con el Yeti de Formigal, o una campaña viral, o que en los próximos días se destape algún tipo de uso que quieran hacer de esto. Hay un par de cosas que a mí me, me producen cierto recelo. Una, que no aparezcan los nombres de los testigos, eh, por más que los he buscado, yo no he encontrado los nombres de los protagonistas en ninguno de los medios, lo que me parece raro, cuando uno de ellos sale a cara descubierta luego me parece también sospechoso que en un momento al principio del vídeo en que aparece la furgoneta en que se desplazan no aparece matrícula eso también me ha llamado la atención y en tercer lugar para quienes hemos pilotado drones quienes hemos volado drones el lugar al que van a volar el dron no es ni, ni de lejos el mejor lugar porque es, no es una, una superficie despejada sino que están en medio y medio de un bosque rodeados literalmente de árboles y o son unos unas eminencias pilotando el dron o no es el mejor lugar para ir a probar un dron que en teoría acabas de comprar, pero bueno no, no esto acaba de ocurrir en estos momentos se está generando una gran polémica en las redes y habrá que esperar a ver a dónde te, nos lleva esta historia pero ¿Sabes qué pasa? Que independientemente de, de este vídeo eh, tanto el fenómeno del que hablaba antes Juanjo la dama de la curva o la chica de la curva o la dama de blanco como, como las apariciones del Bigfoot como las apariciones de los Big Cats de los grandes felinos que sobre todo eh, se producen en, en la zona de Gran Bretaña Escocia, Irlanda, pero que también tenemos muchísimos casos en España en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid en Galicia, varios casos que seguí en su momento o sea, todos estos casos son extraños por una cuestión fundamental los testigos ven la dama de blanco, o ven al Bigfoot, o ven a los grandes felinos, ¿no? que en este caso serían dos fenómenos que podríamos tildar de más físicos, ¿no? porque la dama de blanco podría ser, podríamos catalogarla como aparición fantasmal, pero el Bigfoot y un felino de grandes dimensiones eh, son eh, entidades corpóreas. ¿no? Sin embargo, nunca se ha encontrado ningún rastro de pelo para analizar, ni de huesos. Bueno, bueno a ver, sí se han encontrado todo tipo de evidencias, sí claro, es que Este es el problema. El problema del Bigfoot en no, pero, Estados pero Unidos acabar... es que el 90% de los casos son fraudes. Vale, vale. Hay casos que, que todavía hoy, eh, la, fam la famosísima filmación de Gimlin en 1967, que es la más famosa filmación del Bigfoot, que se ha reproducido un pero, millón pero, de veces, pero, pero vamos... él todavía hoy sigue manteniendo que es real. En el año 76, el FBI... Mm, aceptó analizar unos pelos que se habían encontrado justo en ese lugar sí, y resultaron, resultaron ser de otro ser de, animal. De, de vale, sí, vale pero, pero, si pero, se ya, pero yo no voy por ahí, porque los testigos del Bigfoot son muchísimos, pero muchísimos. Yo me he encontrado con alpinistas españoles, con montañeros, sí, sí. que han visto al Bigfoot y, y, y son gente que no tiene absolutamente nada que perder contando esta historia. Tiene ganar, nada que ganar. Nada que ganar contando esta historia y sin embargo la cuentan, ¿no? como muchos otros. Y a mí lo que me llama la atención es que no aparezca ningún rastro de pelo, ningún rastro para analizar. Es decir, que es casi, aparentemente, es un fenómeno físico, pero es un fenómeno tan fantasmal como la dama de blanco. Y son, son para mí mitos que se hacen realidad. Es decir, mitos que se hacen corpóreos. Es decir, es algo que está utilizando los mitos para mostrarse ante nosotros. Y para mí, el avistamiento del Bigfoot... Para mí es exactamente igual que el avistamiento de la Santa compañía, de un felino de grandes dimensiones, dimensiones o de un ovni aterrizado. Para mí estamos hablando de exactamente lo mismo. Para mí. De fenómenos paranormales, aunque tengan una apariencia de algo físico, pero ocurren, digamos, en esa puerta, en esa ventana al más allá, ¿no? Sí, claro. Según esa teoría. Sí, sí, sí, sí. es decir, Que se ha mencionado en muchas ocasiones el hecho de que, bueno, que el fenómeno de el Bigfoot sea igual y tenga el mismo origen que el fenómeno ovni. Claro. Porque le rodea algo parecido, ¿no? Es, es que, por ejemplo... Sea, mírame y no me toque, se da. Exacto, exacto. Y para mí hay un común denominador absoluto. El fenómeno ovni es un mito. Es un mito que, que comienza en la cultura popular en una serie de cómics de, de cuando se inicia la ciencia ficción en los años treinta del pasado siglo veinte, en donde los marcianos llegaban a bordo de platillos volantes y tenían unas características muy similares a los actuales extraterrestres, pero es que esos objetos luego empezaron a verse, es decir, es algo que estaba utilizando la cultura popular para mostrarse ante nosotros es exactamente igual que la Santa Compañía, la Santa Compañía es un mito, se sabe de dónde surge El mito de la Santa compañía, que es la caza salvaje de la tradición nórdica que se pierde en la noche de los tiempos, y cómo eso va mutando. ...a lo largo de los siglos... ...y va dando lugar a diferentes tradiciones... ...de procesiones de muertos... ...en diferentes partes del mundo... ...es decir, desde el punto de vista antropológico... ...está perfectamente estudiado... ...el mito de la Santa Compañía, ...pero ese mito se muestra... ...se muestra ante los testigos... ...incluso ante agnósticos y ante ateos... ...que te cuentan la misma experiencia... ...con las mismas características... ...es algo que está utilizando... ...nuestra cultura popular... ...nuestro contexto sociocultural... ...para mostrarse ante nosotros... ...sea lo que sea... Contad, la película parece que se hace realidad porque hay algo o alguien que desde un lugar lejano del cosmos está enviando una serie de señales sospechosas a Amado Martínez que parece que pueden tener un origen inteligente. Bueno, no sabemos, sí, pero es extraño porque, ahora deberemos saber por qué es extraño, pero hay científicos ahora mismo de todo el mundo que están en alerta por esta, por esta, por esta señal de radio repetitiva de otra galaxia, porque se produce cada 16 días, la señal. Y los investigadores han observado el primer ejemplo de esta ráfaga de radio rápida, que así se llama, repetitiva, que se repite en un ciclo constante una vez por hora, durante cuatro días, y luego cesa repentinamente, y vuelve a repetirse 16 días después. Y, y yo cada vez que veo una, una una noticia de esas, me pasa como a ti, Bruno, que me acuerdo de la película esta de, de Jodie Foster, de Contact uh -huh. y de las antenas estas gigantescas, los radiotelescopios y, y, y todo eso que están ahí para eso, para escuchar la respiración del universo, ¿no? Si lo decimos así como poéticamente, porque yo creo que la astronomía todos sabemos que es algo más que, que observar, también es oír un poco. Y la verdad es que no es la primera vez que se detecta una ráfaga de radio rápida procedente de otra galaxia, además, de la que desconocemos su causa, que las origina. Ni idea, no lo sabemos. Solo sabemos eso, que procede de una galaxia esta, que está más cerquita que las otras señales de, de, de la nuestra... Esta, esta está muy cerquita, eh, a ver, muy cerquita, relativamente hablando, tal vez en el mismo vecindario cósmico, una cosa así como 500 millones de años luz. Nada, una casilla así. Y, y, y como está tan cerquita, la vamos a poder estudiar mejor, o eso es lo que dice Mojit Borjad, que es el autor del estudio y estudiante de doctorado de la Universidad Mackeel de, de Canadá. Pero ¿por qué es tan excepcional detectar una señal de radio como esta, que se repite cada 16 días, ¿no? Pues porque aparte de resultarnos enigmáticas, que no son este tipo de señales, aparecen azarosamente durante un breve periodo de tiempo. Así que no es fácil cazarlas, como te podrás imaginar, y mucho menos estudiarlas. Y por eso los científicos están tan emocionados y tan atentos y tan desconcertados, porque esta se repite, es muy cercana y se eh, Es que una noticia como esta, un día, un día no muy lejano... Puede ser este año, el siguiente, dentro de tres, dentro de cinco, pero va a ser eh, pronto una noticia como esta, va a ser el comienzo de esa información de que no estamos eh, solos y hay una certificación definitiva. Va a comenzar así. Estamos eh, ya en ese tiempo. ¿eh? Hay teorías, hay teorías, pero claro, hay teorías que, que, que siembran la duda, por ejemplo. Eh, hay gente que dice, que, hay científicos que dicen que, que puede ser el, el ruido de estrellas dos estrellas chocando, ¿no? otras personas, estas señales, este tipo de cosas claro, pues sueñan con lo que tú dices ¿no? bueno, la noticia de película que nos dirá que hay otro, o, o, otra vida, otras inteligencias que nos están mandando mensajes, señales mmm, estudios la verdad es que los científicos están tirando un poco de los pelos porque si bien la fuente podría ser un cuerpo celeste orbitando alrededor de una estrella u otro cuerpo celeste las señales tendrían que cesar cuando sean obstruidas por el otro cuerpo. Así que eso o sea, no explica cómo es posible que un cuerpo celeste esté enviando esas señales de manera regular. Es decir, aquí claro. no, lo chocante es esa repetición. Otra posibilidad es que los vientos estelares estuvieran aumentando o bloqueando alternativamente las señales de un cuerpo detrás de ellos. Yo que pensaba, de ser más se ha programado eso cada 16 días. Eh, ¿Qué o curioso? quién lo ha programado? No lo sabemos. Eh, yo creo que mm, hace falta más desarrollo tecnológico para saber qué objeto galáctico está enviando estas señales y cómo lo está haciendo exacto. Es decir, tú lo has dicho, qué o quién para algunos y cómo. Y en cualquier caso entender el funcionamiento de estas ráfagas rápida que nos va a ayudar a aprender un poco más sobre el universo, que es ese es un lugar tan misterioso, al fin y al cabo, que es de lo que estamos hablando y lo que hace bella este tipo de, de noticias, que, que, bueno, que es donde la humanidad vive y donde la, la humanidad se originó, nosotros, estos somos sapiens, que algunos dirían, como Robert Lanza, que sin conciencia no hay universo. Nos recordemos que nosotros somos una especie que tiene esa capacidad de reflexionar sobre el universo y tiene conciencia sobre ello. Y bueno, ahí os dejo un poco ese rompecabezas para que para quien no tuviera bastante con Parménides en, en el instituto <ríe> y esa filosofía que, que dice que, que de la nada no puede surgir la nada. Por lo mm. tanto podemos ahí deslumbrarnos un poco y volvernos un poco locos pensando de pues eso cuál es el origen del universo porque estamos aquí y, y si de la nada no surge nada y el universo estaba ahí siempre eso como como como nos lo comemos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos lo explicamos? Esa, esa eternidad tan inexplicable. La Atlántida es el continente perdido que estaría supuestamente en el Atlántico, pero no es el único continente de estas características. El mito, leyenda, realidad, está Mu, esta Lemuria, en el Índico, en el Pacífico también. Tenemos nuevas pruebas. Sí, la verdad es que es un, un tema muy muy interesante. Pero antes, permíteme simplemente 30 segundos a lo que acaba de decir Mado. ¿Qué antropocéntricos somos? Estamos buscando señales de radio de una civilización extraterrestre. ¿Mm? Creemos que nos van a enviar señales de radio porque es lo que haríamos nosotros. No Es como si una civilización más atrasada tecnológicamente que nosotros estuviera enviando señales de humo a las estrellas a ver si le respondían los seres de, de las estrellas o de algún planeta también con señales de humo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Eh, vamos a lo, del, ¿Sabes qué? A lo hay, del continente. Hay tribus todavía hoy, eh, en tanto en Sudamérica como en África, que se consideran los únicos habitantes del mundo porque tocan los tambores por la noche y como nadie les responde, piensan claro. que no habita nadie más en la selva. ¿eh? Claro, Eso es real. Claro, claro. Bueno, pues tenemos una nueva Atlántida, parece. ¿no? no sé si habéis estudiado en el colegio, supongo que todos lo hemos estudiado, esta historia de la tectónica de, pla de placas. ¿no? Es cuando la corteza externa se mueve y se desliza sobre el manto que es la capa inferior y esto provoca pues eh, todo Porque tipo de que la tierra se arredonda por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, <ríe> por ejemplo. y esto lo que provoca pues es terremotos, actividad volcánica, la formación de montañas y la tierra eso los mito lo sabe... leyenda eh, de verdad os cuenta unas cosas os cuenta unas cosas eh, tenían a algunos el pin parental. <ríe> Aprender esas cosas en el colegio. que La sí? Tierra es redonda. ¿Qué cosas enseñan, verdad? Por Dios. Sí. Os bueno, pues, están adoctrinando. <risa> bueno, pues en, entre otras cuestiones con las que nos adoctrinaron era esto de la tectónica de plazas y que... de, de placas y que la Tierra... <risa> <risa> no es lo mismo que sí. <risa> ya no sé lo que estoy diciendo. Y... <risa> y entonces que la Tierra atraves, atraviesa una serie de, de ciclos, ¿no? Y eh, en determinados momentos... Durante largos ciclos de tiempo, hablamos de millones de años, continentes pequeños se unen para formar un supercontinente y luego este vuelve a fragmentarse como en otras pequeñas piezas o en otros pequeños continentes y así continuamente. En el año 2017, un equipo internacional de científicos presentó por primera vez evidencias de la existencia de un nuevo continente hasta ahora desconocido que dieron en llamar Cealandia que es una masa de tierra que está prácticamente hundida en su totalidad en medio del Pacífico al este de Australia. Bueno, pues la semana pasada este equipo de científicos acaba de publicar nuevas informaciones sobre este continente. ¿no? Cealandia sería un continente de aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más o menos la mitad de Australia. ¿sí? Eh, ...digamos que ese continente... ...se elevaría entre kilómetro... ...y kilómetro y medio del fondo marino... ...y estaría a un kilómetro de profundidad... ...bajo las aguas... ...sin embargo, este nuevo continente... ...Cealandia, tiene una serie de montañas... ...una serie de montañas muy elevadas... ...y sabéis qué son esas montañas muy elevadas... ...pues son algunos territorios... ...que ahora atribuimos a otro continente... ...por ejemplo, Nueva Zelanda... ...Nueva Zelanda... ...sería, nada más y nada menos que una montaña o una parte del terreno elevada de este nuevo continente. Las Islas Antípodas, Nueva Caledonia y otros territorios, pues formarían parte de este nuevo continente sumergido. Según estos geólogos, aproximadamente el 7% de este continente está emergido, es decir, está sobre las aguas, y el 93% restante bajo... Las aguas. ...es decir, que sería... ...este nuevo continente... ...Cealandia... ...el segundo continente... ...menos poblado de la Tierra... solo detrás de la Atlántida aproximada, de la Antártida... ...sólo 5 millones... ...de habitantes... ¿no? Y, ...y lo que plantean... ...en este nuevo trabajo... Estos, ...estos geólogos... ...es que en realidad... ...hace aproximadamente unos... ...entre 60 y 85... ...millones de años esta masa de tierra fue arrancada de un super, supercontinente que era Gondwana y, y que hace como entre 40 y 50 millones de años se hundió, ¿no? Y bueno, y ahora mismo pues, pues sigue hundida, ¿no? Y, y, y luego finalmente lo que sí han planteado en este estudio es el porqué, ¿no? Cómo ocurrió todo esto y hablan de un fenómeno que a mí me parece tremendamente interesante que ellos denominan te, terremoto masivo superlento. Es decir, es un fenómeno geológico, que es una teoría, que aparentemente ellos defienden que, que, que en realidad este, este fenómeno ha sucedido en algunos momentos de la historia de la Tierra y que esto lo que hace es resucitar antiguas fallas que se empiezan a mover de nuevo como si una serie de movimientos tectónicos que estaban dormidos empezaran a activarse, ¿no? Y esto, pues bueno, es lo que provocó el nacimiento de este nuevo continente, Cealandia, pero también... Este fenómeno, este terremoto masivo superlento, lo que hizo fue cambiar el clima global del planeta Tierra y cambió la dirección y la velocidad del movimiento de prácticamente todas las placas tectónicas de la Tierra. Vamos a tomar una pastilla para borrar los recuerdos. Eso no es un mito, es una realidad o puede ser una realidad. Bueno, pero además es que no solamente recuerdos, sino recuerdos dolorosos. Eso es lo que se pretende y es lo que ha puesto en marcha eh, pues un investigador canadiense que se llama Alan Brunet. Y bueno, pues él lleva 15 años estudiando sobre todo el trastorno postraumático eh, causado por la guerra. Mm. Él empezó a hacer este tipo de terapia y mira tú por dónde, pues descubrió que hay un beta bloqueador que es un medicamento muy normalito, que se lo toma la gente que padece migrañas o que padece hipertensión, y este investigador se ha dado cuenta que utilizando esta pastillita, que te la tomas una hora antes de hacer una terapia, pues ese recuerdo no es que se borre, sino que se edita de tal manera que ya no te hace tanto daño. Es como que reseteas un poco ...ese recuerdo. ¿Cuál es el sistema que, que él utiliza? Pues lo llama la terapia de reconsolidación. Y dice que es pues eso como un enfoque distinto. De tal manera que cuando te tomas esta pastillita, el propanolol se llama, que es este beta bloqueador pues eh, tú te vas eh, una horita antes, te vas a terapia eh, con el psicólogo correspondiente y entonces lo que hace es que te dice, bueno, pues ahora quiero que tú me escribas un recuerdo que tengas que para ti suponga mucho dolor y, y bueno, pues en la primera sesión lo va leyendo, le sigue causando mucho dolor. En la segunda sesión que va le causa un poquito menos de dolor Y así dicen que incluso ya en la quinta sesión, prácticamente cuando están leyendo eso, que lo han escrito ellos, dice, yo de verdad que lo pasaba tan mal leyendo esto. O sea, para mí era tan tan grave, tan grave, tan grave. Entonces, ¿qué es lo que están eh, dilucidando estas, estas eh, personas? Pues que dice que es como cuando tú estás viendo una película y es una película un poco de método antiguo, ¿no?, que tiene dos, dos canales, el canal de sonido, el canal de las imágenes. Entonces, esta pastillita lo que te ayuda es que ese canal de dolor que se te ha pegado ahí en la amígdala, porque dicen que los recuerdos neutros, los que no te hacen daño, se acumulan en el hipocampo, pero los recuerdos emocionales, esos que te causan tanto dolor, tanto trauma, esos que no puedes superar, se quedan registrados en la amígdala. Entonces con esta pastilla a la vez de la terapia, lo que te ayuda es como que esa emoción que te ha hecho tanta tanto dolor y tanta tristeza, al estar leyéndolo tú, es como que lo guardas, lo, lo ves la perspectiva desde otra manera, lo guardas otra vez en esa amígdala, pero ya lo guardas con ese sentimiento diferente. De tal manera que es pues eso que os voy comentando, como que se va reseteando hasta que ya lo puedes leer Sí que te cueste, te cueste y te, te deje afectadísimo. ¿Qué es lo que ha hecho este científico, este investigador, este doctor? Pues dice, bueno, pues si hemos tenido un acierto de un 70%, tampoco es un 100% un 90% en los pacientes con este estrés postraumático, pues lo vamos a llevar a otras dolencias. Entonces lo ha llevado a lo que él llama el síndrome del corazón roto. Con otra universidad y otro investigador, pues lo han puesto, pues por ejemplo, bueno, y hablando un poco del tema de, del estrés, hasta muy reciente lo puso en un programa en de, de los ataques terroristas que hubo en París y Niza, pues lo llevó a cabo con 200 médicos, les hizo que aprendieran esta terapia, la puso en marcha y ha tenido un éxito bastante importante. Dice que más de 400 personas han sido sometidas a esta terapia después de, de, de esos atentados terroristas y lo han sabido relativizar de tal manera que no les ha estado causando. Porque dicen que estas personas se obsesionan de tal manera que es como el Día de la Marmota, que estás constantemente reviviendo eso. E igual lo que estaba diciendo eh, pasa con el síndrome del corazón roto. Eh, personas pues que ha habido una infidelidad, que están todo el rato reviviendo y están viendo las imágenes como les están poniendo los cuernos correspondientes, o un divorcio muy, muy doloroso, traumático, que estás constantemente dándole vueltas a, a todo esto, pues también está teniendo una eficacia bárbara y está funcionando muy, muy bien. Entonces lo que dice ahora este doctor es que se está planteando también el coger y trasladar esta terapia a fobias porque como es una forma de que a ti ese dolor, porque todo lo que tenga relación con las emociones están viendo que funciona. Y de momento pues parece un poco milagroso, pero en realidad no es milagroso, porque es ese beta bloqueador más la ayuda y la complicidad del psicólogo correspondiente a la terapia y que te ayuda a ti a, a como a resetear a esa reconsolidación de lo que tú estás viendo, de lo que emocionalmente te ha hecho tanto daño uh -huh. y que lo vas viendo de tal manera que lo vas cambiando y ya lo vas guardando. No, lo, no pierdes el recuerdo en ningún momento. Lo, anulas, eh. lo, lo tienes, lo borras, eh, pero el... no te duele ya, mm. o te duele muy poquito, sí. no te bloquea. No sé hasta qué punto, Silvia, esto es una especie de metáfora de lo que es el mundo en donde nos importan poco las cosas, y eh, es una pastilla para que nos importe menos la realidad. Eh. Yo creo que la realidad a veces eh, tiene que doler, creo, wow. eh. eh porque si no estamos... Eh, mirando a otra dirección, mirando a otra cosa, cuando. Ah, eso no me importa. Sí, sí, sí. No, pero son eso es bueno, vamos claro. a ver. Evolutivamente tú aprendes cuando ocurren este tipo de cosas. Pero si hay una persona que es incapaz de salir de eso, le bloquea y está constantemente, pues para este tipo de casos, esto es una oportunidad que tú tienes para por lo menos seguir avanzando en tu vida. Y de todas formas también, claro, hay una, hay una parte ahí de la terapia que no sé si es que el beneficio viene de la pastilla o del propio hecho que están utilizando de exponerte constantemente a aquello que te provoca dolor. Mm. Porque si contáis constantemente en ¿no? una parte de la terapia, es si ir repitiendo ¿no? sí, sí. aquello que Parece te duele. Parece una combinación vas... de las dos cosas. Exactamente, te, te es que acostumbrando... son las dos cosas. Es igual que una fobia. ¿Cómo vas superando una fobia? Pues aproximaciones sucesivas a aquello que te Pe provoca. Pero a mí, fobia, a mí sabes ¿no? que impresión me a lo mejor ahí es un Quiero decir, te están mostrando todo el rato el dolor, al final no te duele tanto porque ya te has ido acostumbrando... No sé, creo que sí, a lo mejor cayó. también es un poco... No sé, eh, lo que sí, sí, ¿sabes cuál es mi impresión? Ese, ¿no? mi, mi impresión es que eh, la combinación de esta terapia y esta hmm. y, y, y esta pastilla lo, lo que hace es eh, quizás lograr en pocos días lo que el cerebro puede tardar meses hmm. o años. Porque, Eso es. Por, porque sí, en realidad, acelera, claro, acelera. en realidad la, la función del cerebro, de nuestro órgano, principal de nuestro órgano rector, es que la entidad biológica que somos nosotros continuamos viviendo. Y si para eso... Y el cerebro, sin embargo, también nos dice que esto es importante, esto te ha automatizado y esto te claro. va a ayudar. Claro, claro. O sí. sea, ¿hasta qué punto sí, pero, puede ser negativo también? Pero, pero el ¿no? cerebro ta también hace esa función de introducir en el inconsciente, incluso de reinterpretar de forma más positiva, Un hecho, una experiencia que es absolutamente negativa. Esa es la razón por la que solemos recordar siempre nuestra época del Instituto con gran agrado. O, o cuando los que hicieron el servicio militar... No hice el servicio militar y tú dices pero hombre si, si has estado dos años en, en el Sáhara sí, sí. ¿no? mm. y, y a, allí pasando las de Caín y sin embargo cuando se reúnen esas personas que han hecho el servicio militar y que han estado dos o tres años en el Sáhara, os estoy hablando de hace muchos años, eh. Y ya son muy mayores, pero yo conozco a gente así, pues lo, lo que cuentan entre ellos son recuerdos positivos. Claro, ¿no? y se pero, ríen pero y eso pasa igual claro, que cuando pero, tienes sí. recuerdos familiares muy negativos, has pasado una infancia muy problemática. Pues luego cuando tú recuerdas, recuerdas hechos incluso muy conflictivos y te acuerdas solamente y subrayas claro. lo que te hizo gracia o incluso lo recuerdas en plan anécdota. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita y la persona necesita sobrevivir, porque claro. si no, no podrías seguir adelante. es un sesgo cerebral fundamental para que continuemos sobreviviendo. Juan José Sánchez vamos a hablar de la utilización de psíquicos de personas con poderes de, de la mente, supuestamente, en New Jersey. Sí, es una, una noticia que me, bueno, me llamó también un poco la, la atención, ¿no? Y aquí, bueno, yo creo que, que vosotros también, eh, Manuel y Miguel, podéis comentarlo más, que, que habéis seguido más este tipo de casos. Eh, desde, desde el 16 de septiembre pasado hay una niña que tiene 5 años, que se llama Dulce María Alávez, y que, bueno, se perdió. La última pista que se tiene de ella es que estaba jugando en un parque de, de New Jersey, y bueno pues vestía camisa amarilla con un estampado así como de, de, de elefante con pantalones blancos eh, y negros con zapatos blancos y bueno a partir de ese momento se pierde la pista empiezan a, a trabajar el, el FBI, la policía estatal ...y no se sabe nada de ella... ...entonces, eh, claro, estamos hablando del 16 de septiembre pasado... Eh, ...ya, bueno, se ha hecho convocatorias... ...se ha también ofrecido una recompensa... ...de 75.000 dólares para localizarla... ...y finalmente... ...un poco sorprendentemente... ...la policía eh, local ha reconocido que... ...en esta ya creo que ya una situación... ...un tanto desesperada... ...incluso ha seguido eh, algunas pistas... ...dadas por determinados psíquicos... ...esto lo ha puesto en determinadas redes sociales... ¿no? ...entonces, bueno... Eh, eh, Con todo, dado además de este reconocimiento, es cierto que, que este jefe de la policía de Briston, que es el que ha reconocido, que es Michael Gaymeri, pues dice que, bueno, que no se pierda el norte, que vale, que los ha hecho, que también un poco movido por la presión popular, porque ha habido ya muchos psíquicos que además ahora con las redes sociales y con los canales de, de YouTube pues han puesto vídeos, han dicho pues hay aquí tal, y se genera una cierta presión para ir a buscar a la niña en un determinado punto. Y como también, al margen de lo que es la labor de la, de la policía, hay grupos de voluntarios, pues algunos han ido siguiendo, por su propia iniciativa, eh, las pistas que ha dado estos psíquicos, momento, de momento que no haya ningún resultado. Entonces, bueno, simplemente lo único que ha hecho el policía es, por lo tanto, reconocer por un lado que sí, que se ha seguido pistas, y que no se pierda el norte y se vuelva a reconducir la, la, la investigación por los cauces habituales, Y sigue estando la, la desaparición absolutamente abierta, se ha hecho un boceto de un testigo potencial, aunque no sospechoso, que podría estar merodeando la, la zona cuando desapareció esta niña, esta dulce, y poco más. ¿no? Pero bueno, es un poco sorprendente que, que bueno yo creo que es un poco víctima, ya digo, de, de esa presión social que desde septiembre... Eh, no haya nada, no tengan a dónde agarrarse y también, por ejemplo, sí que ha habido declaraciones de los padres, pues evidentemente todo un movimiento ciudadano de alerta que, que obliga a obtener resultados y cuando ya no los hay pues se acercan también todos estos videntes y demás... En principio con buena voluntad, pero bueno, también como decimos, y bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Dando también ubicaciones diferentes, ¿no? Incluso contradictorias. Y ha habido muchos que lo han, se han seguido y parece que también, en este caso, la, la policía. Las tres grandes pirámides en Egipto son Keops, Kefén y Micerinos. ¿Y Micerinos el faraón? ¿Micerinos es noticia, Manuel? ¿Por? Porque otro faraón, Jijawas ha estado hace unos días en mm. España visitando el templo de Debot, en Madrid, echándonos la bronca por el pésimo estado de conservación en el que lo tenemos, de hecho eh, casi nos ha amenazado con que se lo van a volver a llevar para, para su año. Que lo hemos invitado al programa, y no ha venido, eh, por cierto. Bueno, me extraña después de, de lo cómo dado? lo ponéis, no me extraña. Y aprovechando que estaba en Madrid Ha anunciado Él, él se quita culpa sí, Yo nunca he tenido ningún problema con jaguas A mí siempre me recibió muy bien en... Faraón, ba no sé ba Bajo monimoni, bueno, moni, bueno, bajo, bueno. Moni, bajo moni, moni. Pues Mira cómo le está llamo, ahora yo, le llamo... claro, hombre, yo gracias a él pude hacer las burradas Que hice en Egipto ah, vale, vale. Que no ha hecho mucha gente Pues, pues anda que ellos también tienen, tienen algunos monumentos En un estado de conservación que Para presumir, Para presumir. Sí, sí, sí, sí, Y sí. luego queréis que vaya al programa Pues <risa> joder, este... Precisamente Era para pedirle templo, perdón. Que se defienda, que se defienda. Estando en el templo de Debot, eh, hizo unas declaraciones que han sido recogidas por todos los medios, anunciando que ha puesto en marcha un importante proyecto junto al gobierno de España para intentar recuperar el sarcófago de el faraón Menkaura, que todos conocemos como Micerinos, que sería el, el autor de la tercera pirámide de la meseta de Guisa, la más pequeña, la más de pequeña, una pirámide de Guisa es un poco audaz, pero bueno, la de, la de menor tamaño de las tres. Eh, la historia de ese, de ese sarcófago es que desaparece en 1838, cuando la Goleta Beatriz, que transportaba tanto el sarcófago de Micerinos como otros elementos Eh, de la cultura faraónica con destino al Museo Británico de Londres, naufraga cerca de las costas de Cartagena y ahí se le pierde la pista así que según Jaguas según es probable que se ponga en marcha ya una expedición submarina patrocinada por el gobierno de, de España para intentar recuperar el sarcófago del tercer faraón de las grandes pirámides de Israel. entonces vamos a ver a Jaguas haciendo snorkel Pues sí, quizá una mezcla de Yacusto y de El Pato Donald. Pero esto, pero, pero esto es una es un proyecto que lleva como reiteradamente sí, volviendo sí, a la sí, prensa, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque sí. lleva esto de todo yo lo, yo lo recuerdo... que tiene que ver con Jaguas está publicado antes. Él genera noticias y hace, eh, se hace que determinadas noticias que están relacionadas con él mm. se vuelven. ¿Cuántas veces hemos escuchado la.? La tumba, la tumba de, Nefer... de Nefertiti. Bueno, pues la noticia viene de Jaguas. A mí me, esto me parece de, esto de Ya digo, yo por lo menos hace 4 o 5 años que también hubo un proyecto por, por Murcia claro. con de arqueología subacuática que ya tenía claro, más o menos acotado es que el era, lugar. Es que era, y reiteradamente oh, se va... Te recuerdo que hace 4 años era otro gobierno de España. <risa> que <porque> se le <risa> habla del gobierno de España sí, de sí, ahora. Sí, sí, claro. sí. sí. También de Egipto, ha, ha cambiado sucesivamente el gobierno y siempre está él. Es un superviviente, nada ¿no? Sí, Sí, sí, sí. Tanto. sí. Eh, que él es el, más o menos así, es el jefe de antigüedades, pero es como el ministro de Cultura, más o menos, en Egipto, aunque tenga otra denominación. Hablamos de Júpiter. ¿La posibilidad, Samado Martínez, en de que exista vida extraterrestre allí? Sí, parece que hoy no me salgo del espacio. No. Ahí como muy cósmica. Pues, eh, pues es que resulta que hay una científica que afirma que hay vida extraterrestre en Europa, que es una de las lunas de Júpiter, y, y yo no sé si es que... Tendría un ataque de superioridad ese día o qué, pero lo dijo muy convencido, o sea, la forma que lo, que lo dijo me, me sorprendió, porque... porque... Oye, a lo, me a lo mejor tiene información confidencial, sí, porque pues es que optimista. poco más o menos dijo que se jugaba lo que sea, que había pulpos en la luna de Júpiter, así la estoy diciendo muy, muy bestia, pero bueno, no lo ha dicho así, pero ha dicho eh, que es una apuesta casi segura vamos, que ponen la mano en el fuego. Y ella se llama Mónica Grady, es profesora de ciencia planetaria y espacial en la Universidad de Liverpool Hope City, en el Reino Unido, y también dijo que, a ver, esto es muy interesante lo que ha dicho, que si hay vida debajo de Marte será, eh, que si hay vida en Marte será debajo de la superficie, que es donde estaría protegida por la radiación solar, y porque eso pues significaría que existiría la posibilidad de que haya hielo aún en los poros de las rocas, lo que podría suponer pues una fuente de agua y que si hay algo En Marte pues debería ser muy pequeño, seguramente una bacteria, pero eh, en la luna de Europa pues tendríamos ahí algo como más guay, mucho más grande, ¿sabes? Y claro, con, con todas estas cosas y sumando 2 más 2, ella dice que eso, que en Europa, la luna de Júpiter es donde tenemos más probabilidades de encontrar vida extraterrestre de más tamaño, de mayor tamaño, y de la inteligencia de un pulpo, ¿por qué?, Porque esa luna podría tener agüita en forma guay, eso es decir, una capa de hasta 24 kilos de hielo, y si debajo de esa capa, como decimos, hay agua en estado líquido, podría haber vida, porque esa densa capa de hielo de encima superior estaría actuando como una potentísima barrera protectora contra la radiación solar y, y también, ya de paso, el impacto de los asteroides. Y todo eso, pues lo ha dicho en declaraciones recogidas en el portal FIS.org entre otros medios, la verdad, y aunque cuando se le pregunta si hay si alguna vez, por esto que hemos hablado antes de contact y esas señales de radio y todo eso, cuando, cuando ella se le pregunta si alguna vez haremos contacto con vida inteligente procedente de otros planetas, se muestra bastante más desesperanzada y escéptica, pero por una simple cuestión de distancias. Ella dice que, que vamos, que ese tipo de señales de radio que a veces detectamos, como esa en la que estamos hablando antes, pues pues que no, no nos dan ninguna teoría real o creíble que nos permitan pensar que se trata de señales de otras inteligencias extraterrestres y como digo apunta principalmente al tema de las distancias como un impedimento casi insalvable a la hora de, de, de poder comunicarnos con tambores como decía Manu antes vamos a hablar de un personaje un individuo que es un genio pero es un genio ¿Y no tiene cerebro? ¿Cómo se posible esto? Prácticamente no, no tiene cerebro. Es un caso que estudió hace unos años un neurólogo que se llama John Lorber. En ese momento su paciente era un jovencísimo estudiante de matemáticas, notablemente inteligente, que tenía un coeficiente intelectual de 126. La sorpresa que se llevó este doctor con el entonces estudiante, ahora ya no es estudiante, pero pero sigue viviendo, sigue existiendo y sigue desarrollando sus actividades de forma normal, pues como os digo, cuando le hizo un escáner, descubrió que prácticamente no tenía cerebro, que en realidad lo único que tenía era un tejido, una especie de tejido cerebral de menos de un milímetro, cubriendo únicamente la parte superior de la espina dorsal. Es decir, que desde el punto de vista de lo que se sabe de neurología, supuestamente eh, este, este chaval debía tener toda una serie de discapacidades y no tenía ninguna de esas capacidades, sino que además desarrolló una enorme inteligencia es algo que todavía no ha sido explicado, pero no es el único caso hay muchos casos similares por ejemplo, en el año 2007 Eh, la revista científico-médica más importante del mundo, The Lancet, publicó el caso de un hombre de 44 años que por un chequeo médico le hacen por primera vez en su vida un escáner cerebral y descubren que es que no tenía nada. Tenía un hueco enorme con algo de líquido y su tejido cerebral era únicamente una finísima capa pegada a, a, a algunas partes de su cráneo. Es decir, que era Tenía una fina capa, fina capa de algo y líquido, ¿no? Y este hombre, que entonces tenía... Ahora cuando se discuta con el cuñado, dices, oye, que te hago un escáner, ¿eh? Jolín. <risa> Porque, ¿cómo se descubra esto? Pues fíjate, este hombre sí, que sí. tenía 44 años. Estaba casado, era padre de dos, de dos hijos... Y ab... se llamaba Bar Simpson. <risa> no, pero es, que es muy fuerte. Que... Sí. No, no, había había aprobado unas oposiciones, era, era funcionario... Y llevaba una vida absolutamente normal, lo único que sí es que de vez en cuando eh, sufría unas... Pequeños, unos pequeñas cefaleas, ¿no? Mm. Eh, dolores de cabeza y por eso es por lo que fue al médico. Pero eso no le impedía llevar una vida absolutamente normal y, de hecho, llevaba una vida familiar normal. La sopa cerebral Iba a su trabajo, etcétera. En el año 2014, más recientemente, también una paciente, en este caso en China, esto fue publicado por varias revistas científicas, una mujer se hace un escáner cerebral y descubren los médicos sorprendidos, que le faltaba todo el cerebelo, que es la parte más importante del cerebro y que contiene la mitad de las neuronas. ¿no? Hay otros muchos casos, os podría contar muchos otros muchos casos en los que estas personas prácticamente no tienen cerebro, simplemente algo de líquido y un pequeño tejido en una adherida a una zona determinada de. del cráneo y, sin embargo, tienen un coeficiente intelectual por encima de la media. ¿Explicación? Bueno, aquí hay... Hay muchas teorías... Que la inteligencia y la mente no están en el cerebro, por ejemplo. Esta es la que más me esta mola a mí. Claro, es final, esta, esta es la que más me gusta a mí. Claro. Es decir, que la conciencia sea no local y que el cerebro sea un conector... O sea, solo una parte. ...entre ¿Sí? esa conciencia no local, que en el fondo sería la conciencia global, y nosotros como entidad física, que como somos una entidad física individual, tenemos la percepción que somos entidades individuales, pero en realidad seríamos entidades dependientes, conectadas o que formamos parte de esa conciencia global. No. Bueno, Esta yo, es, la, esta yo, es la, a mí la que más me gusta. Bueno, yo no sé si tendrá que ver o no, pero sí que aquí también estuvimos comentando en su día personas que tenían medio cerebro uh -huh. y que también perfectamente no tenían ninguna disfunción ni nada por el estilo. Pero lo que era muy importante, porque se había producido ahí sí que una... Eh, un acto intrusivo que era eh, Claro, directamente se les estirpó cuando eran pequeños, pero era claro, fundamental que se les hubiera estirpado que cuando eran pequeños. Y se había reutilizado, recompuesto Medio, ese cerebro. Claro, ¿verdad? entonces ahí demuestra eh, por eso digo no. que estos casos, cuando decimos tienen no tienen cerebro, pero si es desde nacimiento, habría que ver cómo ese tejido nervioso se ha ido organizando para no perder las funcionalidades y a lo mejor aprovechar sí, sí, pero, todas esas capacidades pero, cognitivas de otra manera. Pero desde el punto de vista neurológico desde no, el punto no, de vista es, de lo que es, sabe el cerebro ¿Cómo, se, cómo es capacidad de... La capacidad que tiene para reconstruirse de otra manera. ¿Qué es lo que les pasaba a estas personas, a estos niños que les estirparon la mitad del cerebro y, sin embargo, mira, se reorganizó la plasticidad del cerebro, el cableado, claro. se hizo de otra manera para seguir siendo activo? Pero ¿no? yo, yo, conozco, yo conozco un caso de una persona que aquí he comentado, yo creo que el caso en alguna ocasión que vivió una experiencia cercana a la muerte después de un terrible accidente de tráfico, pero no es esto por lo que lo traigo ahora aquí, ¿no? Eh, eh, a, a pesar de esa ECM que es tremendamente interesante, bueno, él a raíz de ese, de ese accidente de tráfico, un hierro se le, se le clavó en la cabeza y tuvieron que, bueno, estuvo al borde de la muerte, prácticamente, bueno, prácticamente no, al borde de la muerte, de hecho, los médicos no daban un duro por él, pero siguieron intentándolo, siguieron intentando reanimarlo, al final, después de un montón de tiempo en coma, un largo proceso de recuperación, sigue viviendo actualmente, eh, pero Le falta una parte del cerebro. Tuvieron que estirparle una parte del cerebro, un hemisferio cerebral. Y, y sin embargo, sigue haciendo una vida absolutamente normal. Eso sí, tiene que tomarse una medicación porque eh, sufre dolores fuertes de cabeza. Dice que escucha continuamente un sonido uh -huh. como si tuviera una orquesta en la cabeza y, y para eso está medicado. Pero, sin embargo, a pesar de que le falta la mitad de su cerebro, lleva una vida absolutamente normal. Conduce. Yo he ido en el coche con él. Habla perfectamente, eh, sigue trabajando y esto le ocurrió a una edad ya adulta y de hecho y de hecho él se ha prestado para varios estudios científicos, en laboratorio, etcétera que están estudiando su caso. Sí, es que por eso digo, yo creo que el, que el tema este de la plasticidad del cerebro, la capacidad que tiene un poco de reconstruirse es impresionante y seguramente lo que tú señalas que, que tenemos ahí tejido, entre comillas, digamos de sobra para, para afrontar diferentes eventualidades como esta y, y no perder ninguna capacidad funcional, ¿no? O sea que ahí todo la, el potencial que tenemos en el, en el tejido neuronal es impresionante y todavía no, no se sabe, no se le ha sacado todo el partido. La conciencia no local, la explicación de las FM, claro. Con Almodía Rosaventos, algunos comentarios en Twitter de nuestros oyentes. Ha propósito esa pastilla que elimina los recuerdos de la que hemos hablado. Nos dice Cristóbal, queremos eliminar dolores, borrar recuerdos, evitar problemas. ¿Merecerá la pena vivir? Así, y dice Rosa, pues eh, como sigan así, nos darán una pastilla que tenemos eh, una serie de pena, unos salarios eh, de pena y que nos van a quitar la vivienda y así todos felices. Pues sí, eh, en, en cierto modo, pues sí, es una pastilla eh, pues, eh, como Matrix, ¿no? te Daban la pastilla azul y la pastilla roja para pues eh, admitir eh, la realidad en eh, la que otros han impuesto. Pero, pero... Hay unas leyes y se están creando unas leyes para evitar la manipulación de la mente, la manipulación neurofisiológica. Esa será una de las noticias que contemos a continuación en La Rosa a Vientos, pero después de las noticias, después de la información, las noticias que ya mismo en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de madrugada. Vamos a tener en esta hora de programa... Ecos del pasado, Laura Falco Lara nos hablará de los misterios del metro y también con ella hablaremos de un programa que comienza esta semana aquí, en Onda Cero, el Colegio Invisible, el próximo jueves por la noche a la una y media de la madrugada, el Colegio Invisible. Y también vamos a tener en esta hora de programa, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre Eleanor Roosevelt, la que fuera primera dama de los Estados Unidos de América, pero todavía unos minutos más por delante en la tertulia Zona Cero here comes, comes weekend, here Minutos que aprovechamos en la tertulia para hablar de esas leyes esas leyes Silvia que tienen que ver con pues poner freno ...legislativamente a la manipulación de la mente... ...a lo que se puede hacer un poquito tecnológicamente ya. Sí, la ne neurotecnología es un hecho ya... ...cada vez hay más avances... ...se están logrando mayores cosas... ...y una de las personas más responsables... ...además que sabe muchísimo, pero muchísimo... ...sobre este tema, que es Rafael juste ...que es catedrático de la Universidad de Colombia... ...y es neurocientífico... ...y él además tiene un proyecto estupendo... ...sobre este tema, que se llama BRINE... Bueno, pues eh, está muy preocupado, está muy preocupado porque ve que por primera vez nos podemos adelantar a tener esos neuroderechos y que está la gente como muy parada, muy relajada y por otro lado están las multinacionales apostando súper fuerte, invirtiendo muchísimos millones porque lo que quieren es eso, llegar a controlar bajo diferentes matices el tema de que si se quiere potenciar, que si se quiere sacar datos, que si se quiere intentar pues que la gente tenga mejoras, pero al fin y al cabo es una forma de controlar a través del cerebro ciertos datos de las personas y entonces es algo que se tiene que legislar, que lo llaman los neuroderechos. Además dice que no es que sea algo particular o que se tenga que negociar con cada empresa, sino que directamente lo que él pide es que formen parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, que se tiene que contemplar tal cual. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, te pone eh, opciones, a, aparte de las investigaciones que él está haciendo con ratones, que los manipula como quiere, para que a través de unos impulsos electrodos hagan lo que él, él les está pidiendo. Pues, por ejemplo, el DARPA, Estados Unidos, el ejército, dice que tienen ahora mismo un sistema para estimular hasta 100.000 neuronas que aporte destrezas sobrehumanas, sobre soldados. O, por ejemplo, Facebook, que ha invertido mil millones de dólares en una compañía que comunica el cerebro con los ordenadores. O Microsoft, otros mil millones en la Iniciativa de Inteligencia Artificial de Lonmax, que invierte 100 millones de esto de Neuralink, en la que se implantan finísimos hilos en el cerebro, y que los usuarios, pues supuestamente, aumentan sus competencias O Google, que está también poniendo mucho esfuerzo y, y, bueno, pues entonces está viendo que esto cada vez se está haciendo más popular, más familiar, muy normal, que se está, lo llama el neurocapitalismo, al final es sacar pasta también a través de todo este sistema y que tenemos, pues como decimos, esa oportunidad. Una de las cosas que hay ahora una competencia total que ya se ha mencionado en alguna ocasión en el programa es que ahora mismo todas estas multinacionales que están invirtiendo están temerosos de que el iPhone cerebral pues que se está potenciando también muchísimo les quite esa iniciativa se ponga a la vanguardia de todo esto y entonces es a ver quién llega primero a ver quién pilla primero a ver quién saca más, más pasta y entonces pues Este tipo de tecnologías se han llevado a cabo durante bastantes años. Por ejemplo, comenta que se ha conseguido que a 7.700 kilómetros de distancia, pues a través del cerebro de una persona y de otra, pues se comuniquen. Que también con la electroencefalografía se ha conseguido leer el cerebro con palabras y eso te ha supuesto imágenes. Bueno... Vamos, que está en la orden del día, que esta tecnología, la neurotecnología está aquí ya y que al final pues eh, lo que se va a hacer es eh, perder privacidad mental y que se tiene que legislar. Pero si en Estados Unidos está la cosa muy avanzada, en China ya la cosa es tremenda porque es que ya lo están poniendo en marcha. En muchas eh, eh, clases a los eh, hay ahora un método que son las diademitas, te las conectan y ven perfectamente si el niño, el alumno, se está concentrando según le sale la, luz, la lucecita o está pensando, sabe Dios, en qué. O incluso lo están poniendo también para registrar la actividad cerebral de usuarios que quieren controlar mentalmente drones y también coches. O sea que es que esto está, está ya. Entonces, bueno, él lo que dice es que los neuroderechos tienen que estar porque dentro de nada... Hay otras opciones, que hay otros investigadores, otros científicos que están diciendo que solamente van a poder tener esto la gente que tenga mucha pasta y es consiste en las neuromejoras, que es implantes que te ponen a ti para tener pues eso, más potencial cerebral, más potencial incluso físico, o sea, una serie de cosas que ya lo vas a elegir a la carta. Igual que ahora dices, mira, yo me pongo el pecho, me arreglo tal, pues ahora quiero una neuromejora. O sea, y entonces, los neuroderechos, súper rápido, cinco neuroderechos, solamente voy a dar el titular. ¿Qué dice eh, Rafael Justez? Eh, derecho a la identidad personal, derecho al libre albedrío, esto se desarrolla más, la gente puede buscar más información, derecho a la privacidad mental. Derecho al acceso equitativo y derecho a la protección contra sesgos. Estos son los cinco derechos fundamentales que, como digo, él quiere que forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que nos adelantemos y no hagan de nosotros lo que quieran. Con Almodía Rosa Vientos, Erci nos dice los temas de hoy en La Rosa. Los vientos están alucinantes e interesantes. Eh. Lo mejor eh, que... Bueno. Pues eh, le damos eh, muchísimas eh, las gracias a ella y le damos eh, las gracias a, también a un investigador eh, de estos temas que lo está pasando muy mal, ahora lo vamos a comentar. Ha estado aquí en alguna ocasión en David Cuevas, eh, su pareja falleció hace tan solo unas horas. Sí, yo voy a intentar contaros la historia, no sé si voy a ser capaz, pero lo voy a intentar. Antes de ayer fallecía eh, su pareja, su amada, su amante de una forma fulminante. ...de un derrame cerebral... ...entra en coma y ya no sale... ...como era una chica, aunque muy joven... ...muy consecuente... Eh, ...ella se había hecho vegana... ...había dejado como... ...era amante de los animales... ...no concebía comer carne... ...así que había dejado totalmente el consumo de carne... ...era donante de órganos... ...lo que retrasó todo el proceso en el hospital... Eh, ...porque hubo que esperar... A, ...hasta que se extirparon los órganos y demás... Eh, ...ayer... Eh, todos nosotros, Miguel, Juanjo estuvimos en, en el velatorio y eh, para mí fue alucinante ver cómo llegaba gente de toda España fue de verdad sorprendente mucha gente del mundo del misterio con los que no teníamos contacto hace mucho tiempo con los que no compartimos incluso puntos de vista amigos, no voy a decir enemigos pero sí gente con la que habíamos tenido enfrentamiento, de repente todo se olvidó descubrimos eh, gracias a a Olivia ...cuáles son las cosas verdaderamente importantes... ...después de una semana que además que había sido muy oscura... ...con muchos enfrentamientos en, en el mundillo del misterio... ...de repente nos dimos cuenta de cuáles son las cosas importantes... ...y ver gente que venía desde todos lados... ...desde todo el mundo llegaron mensajes de apoyo a David... ...y a la familia de Olivia... ...cuando digo de todo el mundo es que gente con la que yo no hablaba desde hace años... ...por ejemplo desde Boston, eh, Mónica, la hija de Andreas Faber-Kaiser enviando su, su pésame y demás, pero todo lo que vivimos ayer para mí fue realmente sorprendente. Juanjo salió del de, de velatorio para venir aquí uh -huh. a hacer el círculo y esta mañana estaba otra vez en la iglesia en la que ocurrió algo también sorprendente después de una misa muy, muy fría, muy, muy impersonal, con un sacerdote muy, eh, a nuestro juicio muy insensible, los padres... ...le pidieron a, a David que tomase... ...que dijese unas palabras... ...lo cual fue un, un brete... ...subirse el pobre al, al púlpito... ...al altar... ...para explicarnos quién era Olivia... ...y, y esto me, es lo que me parece más importante de todo... ...porque contó algunas anécdotas... ...sobre quién era esta chica... ...que llevaba años... ...sorteando a la muerte... Uh -huh. ...con una relación muy cercana con ella... ...sabía que en cualquier momento podía llegar el desenlace, contaba anécdotas como aquella ocasión en la que están paseando por la Gran Vía y ella se suelta de su mano para entrar en una tienda muy famosa de ropa de la Gran Vía, una Gran Vía atestada, y de ahí piensa, bueno, se va a comprar algo, una blusa, una prenda de chica, y de repente Oli sale con una manta. Y, y David, desconcertado, le pregunta, ¿pero qué hace si tenemos mantas de sobra? que qué, qué viene esto? No, déjame a mí. Él, ella camina entre, entre la gente, David la sigue. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué cosa Era absurda, para dárselo ¿no? a alguien. Para una chica que estaba durmiendo en la calle, porque ahora hace mucho frío, noches como estas son muy frías. Y, y Olivia siempre decía que la única, su, su, su religión, su filosofía, su mmm, escuela arcana era hacer el bien. Siempre, a todos, en cualquier momento, ¿no? Sin dejar la op pasar la oportunidad porque no sabemos el tiempo que nos queda. Esto ocurrió de repente de la noche a la mañana y nos puede pasar a cualquiera. Entonces, esa idea, ese mensaje de que no, no es bueno dejar pasar ninguna oportunidad de hacer el bien es mucho más trascendente que cualquier opinión, que cualquier religión, que cualquier revelación que haya. Y, y, y decía David que... Eh, la, en un momento determinado estando en el púlpito en una ceremonia muy católica demasiado católica para el gusto de, de Oli quizás y Juanjo la conocía mucho mejor que yo dijo que ella siempre decía que a ella le hubiera gustado que sonase el día de su el día de su funeral su canción favorita que es una balada de Rammstein Unedietz, Sin Ti Que es la que David puso para escándalo del cura en la, en la iglesia esta mañana. Bueno, le mandamos desde aquí, desde La Rosa, un súper súper beso, súper abrazo yo ya se lo daré personalmente a David Cuevas y, y bueno, pues que estas circunstancias eh, son terribles, que nadie las quiere pasar, pero lo importante son los años que ha estado con ella Exacto. eso es lo importante, eso es lo más bonito y eso es lo que le, le quedará para siempre y el recuerdo que te queda la persona que te deja. es nun por supuesto el recuerdo para un investigador del mundo del misterio david hecuevas ...y su pareja Olivia, su pareja que falleció hace tan solo 48 horas. A la vez lo hemos tenido aquí, Manuel, en algunas ocasiones... Y la última fue para contar cosas sobre ese poltergeist... ...todo el mundo ha oído hablar el portegués no, de ya, Vallecas que déjame, él fue un gran investigador de ese tema ¿no? solo una cosa más precisamente una de, de las muestras que de, duelo, sí. de duelo que más nos, a mí que más me sorprendió y me, me apetece decirlo, no mm. sé si a él le parecerá bien o no pero después de todo el follón que generó aquello del caso Vallecas nosotros opinando que era un fraude otros opinando que era auténtico que una de, las, de los pésames llegase precisamente de Marianela que es la, la principal defensora de esa otra versión Es otra de las cosas que a mí me demuestra que Debatamos lo que debatamos, tengamos los puntos de vista que tengamos Afortunadamente, igual que hay gente muy mala Hay gente muy buena en el mundo del misterio Lo suficientemente lúcida para saber cuáles son las cosas verdaderamente importantes Que son las personas Desde aquí, por supuesto, el recuerdo emocionado para Olivia y para David Cuevas. En esta tertulia zona cero, en La Rosa Orientosa, que ha finalizado así. Manuel Cabrayal, gracias. Juanjo yes. Sánchez Oro. Muchas gracias. Mado Martínez. Buenas noches. Miguel Pedrero. Hasta la próxima.